Y también como nos saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet, tanto en eguskiplaza.net, pinchando en el logotipo de la radio, como a través de, del blog de este tu programa, musicaentune.blogspot.com, pinchando el logotipo del programa. Jueves de 4 de octubre del 2012... 4 minutos, casi 5, que pasan del punto de las 9 de la noche Y aquí comienza, como cada jueves, Euskal Música Tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria 120 minutos compartiendo contigo novedades Temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias Y hoy entrevista, ya que vamos a tener eh, con nosotros a través del teléfono A uno de los componentes de una joven banda de Legaspi De pinchos tal de A Una banda que mañana viernes día 5 de octubre a partir de las 10 de la noche aproximadamente presentan su primer larga duración en el gazteche de Glegazpi y hoy vía teléfono pues eh, vamos a tener a uno de los componentes de la banda para que nos cuente un poquito cómo ha sido la grabación del disco un poquito la trayectoria musical de la banda y cómo se formó esta formación de Pinchos Taldea Aparte de eso hablaremos del kilómetro aquel, la fiesta de las icastolas de Gipuzcoa Que este domingo, eh, más concretamente en la localidad de Anduain, se organiza esta fiesta Más concretamente la organiza la icastola Aita Larramendi, lo dicho, de la localidad gipuzcoana de Anduain Hablaremos un poquito sobre la historia de la um, Icastola Y os daremos a conocer las actividades que te vas a poder encontrar Si te pasas por Anduin este fin de semana Más concretamente el domingo 7 En las diferentes áreas dentro del Kilometro Act de este año 2012 Y por supuesto, escucharemos la canción para este año del Kilometro Act 2012 Música Todo esto durante estas dos próximas horas, comentarte que este programa lo repetimos, lo podrás escuchar en Redifusión tanto el sábado como el domingo entre las siete y media y las nueve y media de la noche. Así que os, eh, si os parece vamos a comenzar ya el programa de hoy porque tenemos mucho, mucho, mucho contenido Y si no, como viene siendo habitual en Euskal Música, nos pilla el toro y nos dejamos cosas a medias. Comenzamos pues el programa de hoy de este jueves 4 de octubre del 2012 con una formación que se hace llamar La Uroba, una formación formada más concretamente por Iker y Alic en el 2004 después de dejar las bandas Utican y Jamaica Bide donde tocaba eh, Iker. Se dieron a conocer con una maqueta en el año 2005 al año siguiente ganaron el concurso de Pop Rock de Donosti y hasta Ahora han presentado dos discos, Gawari, Gawru Arequín en el 2008 y Egun Arequín en el 2010. Tan conscientes como fértiles, llega este nuevo trabajo discográfico de este año 2012 y Club Bad Basamortu An, título de este nuevo trabajo, sin duda... Yo creo personalmente que es el eh, Trabajo más sugerente y modernos De los tres que ha editado hasta la fecha Esta formación de los tres que ha editado hasta la fecha laurova así que si os parece Vamos a escuchar uno de los temas Incluidos dentro de ese tercer Trabajo discográfico hasta la fecha Y Club Bad Basamortuán, nos vamos eh, Más concretamente hasta el corte Número 4 para disfrutar El tema titulado Shugara Con música tranquilita comenzamos El programa de hoy de Euskal Musican Música Uno de los temas más lentitos que te puedes encontrar Dentro de lo que es este tercer larga duración Para esta formación Para la Europa El álbum Iglu Bat Ahí están eh, por ejemplo Iker la Europa a las voces a la guitarra Arich la Europa a la batería Alain urcola a la guitarra Iñaki Ortego a los teclados y a los coros Y Anne Bastida Al bajo y a los coros El cuarto corte del álbum Este es su cara El Montecomdado anteriormente han editado dos trabajos discográficos, uno en el 2008 Gawarí Gawarekin y otro en el 2010 Eguna Arekin. También editaron dos eh, maquetas, una en el año 2005 llamada igualmente Aquellos Laurova y otra en el año 2006 también llamada igualmente Aquellos Laurova, eh, gracias a ganar el primer premio de la de la 15 edición del Pop Rock Donostia Iria, seguimos con otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo discográfico nos vamos hasta el corte número 11 del disco para disfrutar el tema Galderac, comentarte que el sello eh, discográfico que ha editado este nuevo trabajo de la Europa es el sello Donostierra Oyuka ko zu biak berrakinnaian Erantzuni gabe hainbat kaldera utzii bai niue atzean Baina Jo comprobaremos He escogido dos de los temas más lentitos que te puedes encontrar dentro de este álbum para esta formación para la Europa una formación que como te comentaba anteriormente pues eh, comenzó su andadura musical en el año 2004 tras dejar las bandas utican y a Mike Cavide eh, Iker y Aritz respectivamente formaron esta banda editaron dos maquetas y en el 2008 Editaron su primer larga duración y aquí en el 2012 regresan con este nuevo tercer, con, nuevo, con este nuevo trabajo discográfico, tercer trabajo discográfico titulado más concretamente blue vas mort one en el cual te puedes encontrar 13 temas entre ellos los que hemos ah, escuchado azúcar el cuarto corte del álbum y este m, tema más concretamente décimo primer eh, tema décimo primer corte del álbum galderac nosotros que seguimos compartiendo contigo más música y nos seguimos hasta iruña nos seguimos con un cuarteto que se hacen llamar mea culpa y que han editado su álbum titulado tras no un álbum grabado más concretamente en los estudios eh el sótano que tiene Alfred eh, que tiene Alfredo no iba a decir y qué piadrafita su hijo en Artica y en él pues han salido nada más y nada menos que 10 buenas 10 buenos temas lo que vamos a escuchar dentro de este primer larga duración de Mega Culpa de este cuarteto más concretamente es el segundo corte del álbum el tema que da título a este nuevo trabajo Tras Nochear Romper el silencio con canciones que no sé si tendrán el sentido Discutiré media voz solo con mi dolor porque no estás conmigo Yeah. Así suena de bien uno de los temas incluidos dentro de este nuevo larga duración para esta banda, para la formación de Iruña Mea Culpa. Esto que escuchas da título a lo que es este álbum, el tema titulado Trasnochar. Una banda compuesta por Chema Sánchez a la voz y a la guitarra eléctrica, Íñigo mayanza a la guitarra eléctrica, guitarra acústica y coros, Marcos Olleta al bajo y a los coros e Íñigo Lázaro a la batería. Este cuarteto que acaban de publicar hace poquito lo que es este Larga Duración. Lo dicho, un álbum grabado, mezclado y masterizado por Iker Piedrafita en el sótano durante los meses de septiembre del 2011 y marzo del 2012. Y aquí están estos 10 temas para esta banda para Mea Culpa. Los temas La Escalera, Trasnochar, Todo Me Da Vueltas, Ni Oro Ni Plata, Días en Silencio, El Norte Desde Aquí, 11 Meses, Morena La Vista y Darte La Espalda. Con la colaboración del Gringo Records... Este primer larga duración para esta banda navarra, para esta banda de Iruña, mea culpa con temas como el que hemos escuchado, tema que te ha titulado álbum Trasnochar o otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este, lo dicho, nuevo larga duración como es el sexto corte del álbum, el tema titulado El Norte. Ez dut jakin Estaba otro de los temas extraídos de lo que es ese nuevo trabajo para esta formación, para la formación de Iruña, para la formación navarra me aculpa con este sexto corte titulado El Norte, dentro de ese álbum titulado Tras Nochar Ya sabes que estamos contigo cada jueves entre las nueve y las 11 de la noche compartiendo contigo todo lo referente a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria y como puedes comprobar en todos sus estilos musicales. Hemos comenzado con la formación Lauroba, hemos seguido con la formación de Iruña, me culpa Y ahora vamos a escuchar y vamos a disfrutar un poquito de blues con rock. Eso es lo que hace la formación Blue Stock, un trabajo que cruza el blues con el rock de manera eléctrica y potente. Como todos los debuts, estas 13 canciones nos presentan un grupo que, bueno, todavía está dando sus primeros pasos, pero también nos demuestran la solidez de los mismos en estos debuts. 13 temas, ello pues ya viene confirmado por la buena impresión que Blue Stock está dejando en los numerosos conciertos ofrecidos hasta la fecha y antes de la publicación de este álbum, como por ejemplo ese pues eh, concierto que dieron en el festival Euskal Herria Susenia Blue Stock, comentarte que se creó en el año 2009 en zarauz y lo forman mm, Aitor Badiola a la guitarra y a las voces, Iker Urkiri a la guitarra, Beignat Sánchez chef Albajo ya lo y a las voces María Armendariz a la voz y Juan Otegui a la batería. Hay que decir que algunos en, de los componentes pues tienen experiencia en anteriores grupos como son Arima Belcham, eh Pariak Bai, Van Popel, Betico Kontuak y la formación Hikuri. En definitiva, que lo que vamos a escuchar, como te comentaba anteriormente, es Eh, un blues que se cruza con el rock dentro de estos 13 temas, 13 temas en los que pues, los temas andan entre el euskera y el inglés. Si os parece vamos a escuchar uno de los temas incluidos dentro de este álbum debut, primera entrega para esta banda para Blue Stock de este Arauz, de este Kipuzcua, con este bipauso, escuchamos el tema que da título al álbum y además es el tema que abre este primer larga duración. Ahí está la fusión del rock con el blues Que hace esta formación En que hace esta banda Más concretamente Blue Stock En su primer larga duración Titulado beat Pausó Que así es como se hace llamar Lo que estamos escuchando El tema que abre este nuevo trabajo discográfico Como anécdotas comentarte Que el tema Tools Time Es una pieza de Danny Flowers Que Eric Clapton grabó en su día Y que la canción Blues Is My Blues Sins es una canción popularizada por la recientemente fallecida Eta james Así que, bueno, bueno, un disco bastante bastante interesante el que te puedes encontrar dentro de este primer larga duración para esta formación para Blue Stock Vamos a escuchar otro de los temas del álbum nos vamos a ir hasta el sexto corte y nos vamos a escuchar otro de los temas en euskera el tema Argi Spiak Behar, egun dugu, de ser behar, eh un chapato duro y yo si yo faltar, de na ayuda go, another golden time, oro de pisca ha orbitu na Kaukera Eto rizara da Hora inbai Likainago Hora inago alai Leio txiki Dik argizpia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 temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el tercer trabajo discográfico ya para esta formación, para la formación Bricantia Una banda que lanza su nuevo y tercer trabajo discográfico titulado más concretamente Destino Nuevos Aires, un trabajo en el que la joven banda nos muestra su madurez musical tras 12 años en los escenarios. El disco está compuesto por 12 temas de composición propia que hacen un recorrido por diferentes ambientes musicales, pero siempre con la esencia que caracteriza a esta banda bricantia, frescura, magia y sorpresa para el espectador, sobre todo en los directos. Lo que escuchas, el segundo tema del álbum, el tema Lorraine Hay que decir eh, que esta banda, que Brigantia, pues eh, cuenta con un amplio recorrido por los escenarios No solo en el estado, sino en Francia, Rumanía e incluso en Nicaragua Ya que han tenido el placer de compartir cartel con artistas como por ejemplo eh, Carlos Núñez, de Celtas Cortos Evia, Carmen París, Luar Nalumbre Mercedes Peón o Gordon Duncan, la banda eh, formada por Mayalen a la voz, por David al acordeón, por Daniel a la gaita por Matthew al bajo, por Iván a la batería y a las percusiones, por Xavi las guitarras y por Harry al violín, una banda que nos llegan desde Iparralde y nos llegan lo dicho, con 12 nuevos temas en este, su tercer larga duración, uno de ellos este que estabas escuchando el segundo corte del álbum La Lorraine y otro de los temas también que a mí me gustan del disco es el corte número 11 el tema titulado y el que vamos a escuchar ahora mismito el tema Seguran con él daremos paso a las noticias y a la agenda de conciertos de esta semana Música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 Así es, vamos a repasar un poquito la agenda de conciertos, vamos a repasar un poquito las noticias más destacadas de la semana en este jueves 4 de octubre del 2012. comentarte que si nos estás escuchando en fin de semana, nos estás escuchando en redifusión en diferido entre las 7 y media y las 9 y media de la noche, tanto el sábado 6 como el domingo 7 de octubre. Comenzamos con la agenda de conciertos y comenzamos con un concierto de mañana, mañana viernes a partir de las 12 de la noche en el Gateche de Charriaranaz estará la formación a barra Los de Chirriaus El sábado día 6 de octubre a partir de las 11 de la noche en la plaza de falla estarán Vendetta y Laquete Nos vamos hasta el viernes 12 de octubre donde a partir de las 12 de la noche en la plaza consistorial de Atarrabia dentro de las fiestas de la localidad Estarán actuando las bandas ZTK Rap, Arcada Social y la banda Yosu, Josu Jonimas. Un día más tarde, el sábado 13 de octubre en Burgui, la celebración del Herrira Eguna con los grupos El Trono de Judas, Marianitos Blay, Potoka Punk, Golpe Cero y Golpe Certero, perdón, y DJ Gotacho a partir de las 10 de la noche en el frontón de Burgui. Y nos vamos con ese pedazo festival Sábado 2 de noviembre A partir de las 8 y media de la tarde En Iruzun Como te lo anunciábamos la semana pasada El Piku Rock Con las formaciones Gaurés Berricharrak Sudagar Bizarre Dunac Chimeleta Y los DJ Kotacho Y DJ Bull Hay que decir ya sabemos el precio de las entradas 15 anticipada, 20 euros en taquilla y dónde puedes comprar las entradas en Iruzún en Picusar y Marchueta, en Echari en el Ekuona, en Alchazu en Lurraspi, en Leisa en Gastañaga, en Iruña en el Mesón, en la Chantrea en el Aquelarre y en Lizarra en Cachetas hay que comentarte que los autobuses saldrán desde Iruña a las 8 de la tarde con regreso a las 5 de la mañana a las 9 de la tarde con regreso a las 6 de la mañana y a las eh, 10 de la noche con regreso a las 7 de la mañana el ticket para el autobús en iruña en el mesón de la tortilla en el mesón de la navarrería eh, los autobuses lo he dicho a las 8 de la tarde van a las 5 de la mañana vuelven a las 9 de la noche van a las 6 de la mañana vuelven y a las 10 de la noche van y a las 7 de la mañana vuelven porque me parece que los autobuses de las 8 y las 9 he dicho a la mañana en vez de a la noche Pues ya lo sabes ese pedazo de festival que sabemos algo más y que dentro de poquito tendremos ya la cuña para ir dándote a calentar motores para ese festival del 2 de noviembre, el Epic Rock en Irurtsun. Dejamos atrás la agenda de conciertos, nos vamos con las noticias más destacadas de la semana. Y comenzamos con el grupo de Gasteiz, que es Sesquismundo Toxicómano, ya que esta banda visitará Ferrol el próximo sábado 20 de octubre. La formación estará acompañada por las bandas Membrillo, Fanagas y de Pips. El grupo a la vez estará presentando su último disco, que no cunda el pánico. El evento será en el pub Amorousiana y en el Ferrol y la entrada será de 10 euros anticipada y 12 en taquilla con el disco nuevo de los tóxico mano de regalo. Por su parte, comentarte que ya tenemos segundo single y segundo videoclip de Flechas Cardinales, nuevo trabajo discográfico de Barricada. El single y el videoclip se llama El Muelle y ya lo puedes ver, tanto el videoclip como el tema en el blog del programa musicaensune.blogspot.com. Ahí entras y podrás escuchar y disfrutar el single y el videoclip de El Muelle de Barricada. Y acabamos la agenda de... bueno, la agenda de conciertos, no, ahora el repaso a las noticias con Libre, responsable y sin excusas, que va a ser el título del nuevo disco de la banda navarra de Punk Rock Memo. El CD está a punto de ver la luz, pero mientras llega vamos a escuchar un adelanto, el tema Huelga General. Con él acabamos la agenda de conciertos, con él acabamos las noticias de la semana y ya sabes que nosotros seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía de 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia, en internet en egusquiplaza.net y por supuesto en el blog del programa musicaenshin.blogspot.com Lo dicho, nos quedamos con el tema huelga general, adelanto del nuevo trabajo discográfico para la gente de Nafarroa Memo. Todos a la calle una vez más, la vamos a liar Barricadas preparadas para arder, olor a gasolina cálmate tensa ante la situación, listo para la acción Las sirenas atraviesan la ciudad, comienza la partida Miles de obreros defendiendo su paz Los estudiantes también para los piedras, bolas de metal Hacen el arsenal Objetivo principal siempre será La puta policía Combatiendo llenos de valor Nuestro igual opresor La batalla debe de continuar La guerra día a día Saben que juntos no nos podrán parar Hoy el momento, ni vas atrás, ponte la capucha y unite, seremos uno más, ven movilízate. ¿Qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer. Oh no te vas. ¿Qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer. Mas que bersaya al piquete, terrorismo patronal. Piquete. Los esclavo le sufrirá. Piquete. Solo una manera de luchar. Vuelva General, piquetes, piquetes general. Es nuestra manera de luchar Vuelva General, piquetes, piquetes general. Hay que hacerles retroceder Vuelva General, piquetes, piquetes general. No, no nos van a someter Vuelva General, piquetes, piquetes general. Banca, gobierno y poder Vuelva General, piquetes, piquetes Guarda. Pronto les vamos a joder Hamar puntu Son los primeros compases de la canción para el kilómetro que de este año 2012 Que se va a celebrar en la localidad de Gipuzcuán, en la localidad gipuzcuana de, de Anduain La organizadora laicastola Aitala Ramendi de Anduain Este domingo 7 de octubre durante todo el día con el lema On Egin Música Vamos a hablar un poquito de la historia de la Icastola Hay que decir que la Icastola Aitala Ramendi se creó en el año 2000, en el año 1990 63 Los primeros pasos de las familias que querían que sus hijos estudiasen en Busquera fueron duros. Los alumnos y los profesores tuvieron que andar desplazándose de casa en casa y en distintas bajeras y locales. De local en local, a los de aquella época les tocó conocer muchas casas chibajeras. Así en 1973, la Ikastola logró salir de la clandestinidad, se legalizó y tomó carácter de asociación. Escusa, excusa, El ayuntamiento en 1978 reconoció a la Ikasola como una asociación que respondía a intereses del pueblo. Así en los próximos años le dio sus locales y bienes a la Ikasola, aunque no fueron suficientes para satisfacer todas las necesidades. Al final, en 1985, el gobierno vasco construyó un edificio de 16 unidades para el Icastola en un terreno cedido por el ayuntamiento. Dos años después, y tras conseguir el permiso de educación mediana y gracias a un préstamo, se le sumaron nueve aulas más a la Icastola. En 1990, la Asociación de Icastolas de Quipuzcoa propuso a la Icastola para que organizara la fiesta Kilómetro con la ayuda de la Icastola Ecape de Urnieta. El primer domingo de octubre de aquel año fue un día lluvioso guardado en la memoria. El trabajo de todo un año no dio un gran resultado, pues resultó ser el día más lluvioso de aquel otoño. Con el dinero recaudado, se construyeron aulas para la educación infantil en Bascardo. En 2003, con el objetivo de tener una estructura jurídica más adecuada y con la intención de aumentar el compromiso de, las, de los padres y madres y de los trabajadores, tomó carácter de cooperativa. Creado como la Icastola de Pueblo en todo este recorrido, la Icastola Aital ramendi como otras tantas Icastolas, ha tenido que superar situaciones y momentos complicados. Hoy en día, y sin ningún ápice de dudas, podemos decir que los resultados del trabajo realizado en Anduain y alrededores es visible. El deseo ha sido cumplir el compromiso tomado desde el momento de la creación, convirtiéndose en todos estos años en referente en el ámbito de la euskera y de la cultura vasca. Hoy día son miembros de la Asociación Cooperativa Europea Euskal Errico Icastolac. Respecto a las matriculaciones, la Icastola de Anduail vive años de bononza. En los últimos años, las clases de matriculación se han llenado al 100%. Así, en la Icastola Aitala Ramendi hay 571 familias y 870 alumnos y alumnas. Pues hasta aquí un poquito la historia de esta Icastola, la Icastola La Ramendi de Anduail, que este domingo, día 7 de octubre, organiza la fiesta de las Icastolas Gipuzguanas, la fiesta del Kilómetro Act, con el lema tu yeah. y, y nos vamos si te parece pues eh, a repasar lo que nos vamos a poder encontrar en las diferentes áreas amar puntopi Lo dicho, vamos a repasar lo que nos vamos a poder encontrar en las diferentes áreas este domingo, día 7 de octubre. Por ejemplo, en el área 1, el área de Le Castola, a las 9 y media apertura del circuito. A las 10 y media estará el grupo de danzas urco a las 12 y media Ollambeka, a las 3 y media estará la banda laurova y a las 5 y media de la tarde la formación In Ingo Aldeu. <música> Nos vamos hasta el área 2, el, el área de Soravilla, donde a las 10 tendremos Segalaris de Suiza y Euskal Herria. A las 11, Juegos con Kilicón. A las 12, Miren Fernández. A las 13.30, Actuaciones de Miquel Márquez y Ramón Marticorena. A las 15.30, Jesús May Lopetegui. Y a las 16.30, estará la banda Goso Goso. Nos vamos hasta el área 3, el área Echeverrieta, donde a las 11 estará el grupo de danzas guero a las 12 y media Unama, a las 3 Ange Dualde, a las 4 y media Willis Drummond y a las 6 la formación la Lakete. En el área Echeverrieta Irrien Lagunac, a las 10 y media Cultura de Plaza, a las 12 Canto y Danza, a la 1 Flash Bomb, a las 2 Juegos, entre otras actividades. Música nos vamos hasta el área 4 el área goico plaza a las die y media a las once la jodeda grupo de Cuba y eus a las doce y media, Gira. a la una estará la banda seatetek a las 3 de la tarde la banda r a las cuatro zuloak y a las 18 dj nemux Nos vamos hasta el área 5, el área de Martín Ucalde, donde a las 10 tendremos Versolaris, a las 11 y media Kantu Gira, a las 12 Eric Irolak, a las 2 y media nuevamente Versolaris y a las 5 de la tarde Beira. Comentarte que durante todo el día en las diferentes áreas tendremos a 6 Mukaki, a Bomberenea Cochalanga, a Rentería Cochalanga, a Gora Kalechiki Chalanga, a, a chistular y Banda, que no me sale a Urkidan a la formación Andoingo Trikitilari taldea, hacia la parte ibiltaria y, y a Mirasoako Joaldunak Irunendaia. Esto es lo que nos vamos a poder encontrar dentro de las 5 áreas en la fiesta del kilómetro Act 2012 organizada este año por la Ikastola Aitala Ramendi de Andoain con el lema Un egin. Hemos hablado de la historia de la Icastola, hemos hablado de lo que nos podemos encontrar en las cinco áreas Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar la canción de este año de eh, la fiesta del kilómetro eh, Kilometroac 2012 Lo dicho es Enanduain, Icastola, Aita, Larramendi, Elema, On Egin Y esta es la canción que vamos a escuchar a continuación Después nos iremos a escuchar un poquito la música de la banda de Pincho Astaldea y enseguida la entrevista porque ya tenemos casi casi al otro lado del hilo telefónico a uno de los componentes de la banda. Mientras tanto nos quedamos con la canción del kilómetro hack de este año 2012. amar.7 o negin. Uskara jaldi adi mundu guztira Itzarrak berri bilakatu dira Andoa indik plazara Kampora mundura zaudentokira dugu ikastolari begira Zure itza nire berba Zorazaparra da Ezagotzen ez duten entzat emelekurik badam Urrun iritsiko da euskararen abiadam Irri formako uinak zabaltzen ari gara Begira da berriekin horegin Etorkizunari bide airekin Eskusa, eskusarea osatu, euskaraz mundura tu sortu, bizton, onegela Aquí no neguen. Etorke es airekin. Escusa, escusaré o satú, heuscarás sortu. Pieston o hey, lagun, ya tú sabes. ...suena lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta banda... ...el nuevo trabajo discográfico para la formación de Pinchos Daldéa. Es uno de los temas extraídos de su primer larga duración... ...el tema Cacoña. Hay que decir que esta formación se fundó en febrero del año 2009... ...anteriormente hacía versiones de clásicos... Y ahora se han lanzado pues eh, con su primer larga duración, con sus primeros 10 temas eh, propios dentro de este álbum titulado Saskia Kepata. Mañana viernes día 5 de octubre a partir de las eh, 10 de la noche aproximadamente estarán presentando este su primer larga duración en casa, en el gasteche de Lecazpi, ya sabes, será mañana a partir de la noche 10 de la noche, 9 de la noche aproximadamente tú vete prontito, porque aparte de esta formación, aparte de, de pinchos, estará otra banda y cositas más que Iker nos va a comentar eh, al otro lado del hilo telefónico, porque ya lo tenemos para que nos presente un poquito la trayectoria musical de la banda, para que nos presente un poquito este álbum y para que nos presente a esta formación a de Pinchos. Pero antes vamos a escuchar otro de los temas incluidos dentro de este larga duración, Ederra Mundúa. <música> Zialanea. Kapitalaren zako Lampostu gerriak sortuz Bankeroen zako Afrika urrera goa Eskrabutza ere du Pausoak handi trutoa Kosei nosotros a uno de los componentes de la formación de Pinchos Taldea, más concretamente hablamos con Iker Arrachaldeón, buenas tardes. Hola Arrachaldeón. Eh, para comenzar vamos a hablar si te parece un poquito de los inicios de la banda, ¿cuándo se forma de Pinchos? Eh, ¿Desde cuándo estáis detrás del grupo? Pues más o menos esto forma hace tres años y medio así, en la Gazpi, eh, aquí en Ipuzpa, lo hicimos un poco, nos juntamos los amigos y deberíamos hacer un poco, pues eso, sacar un grupillo aquí con... Bueno, con la música que nos gustaba más o menos Y así surgió el tema uh -huh. eh, Le pedimos ayuda a otros músicos Y, y aquí estamos eh, ¿Los componentes venís de otros grupos o es con esta formación Donde comenzáis? Eh, algunos sí que en otros grupos Yo, por ejemplo, el primer grupo que tengo Pero, bueno, el, el otro guitarra El bajista y así sí que, sí que ven en otros grupos sí. uh -huh. eh, Ha sido bastante difícil Conseguir formar la banda Ya que, como veo en las fotos, sois bastantes, ¿no? Eh, somos Bueno, ahora hemos metido un saxo con el sermos 8 Pero bueno, más o menos cuando empezamos también teníamos localizada a la gente Pues eso, como te he dicho antes, tocaban otros grupos y así Entonces más o menos enseguida enseguida pudimos conectar todos y enseguida empezamos a tocar eh, Anteriormente a este disco habéis editado alguna maqueta para horas a conocer a la gente ¿O es con este primer trabajo con el que os lanzáis ya? Pues grabamos, bueno, tenemos aquí un, eh, unos locales de música eh, con un pequeño estudio Y grabamos un tema hace pues nada más a empezar y a los, a los meses, o sea, casi hace tres años. Uh -huh. Pero así algo ya, el, el tema serio y así, esto, esto es el primer trabajo que tenemos. Eh, a la hora de formar de pinchos, ¿por qué os decidisteis con este estilo de música y en otro? ¿Es el que más os gustaba desde pequeños, digámoslo así? Sí, digamos que siempre hemos sido fans o los que a música, ¿no? Desde pequeños con Edgar y Urt y esta, este tipo de, de grupos y luego aparte pues nos gustaba el tema de la trompeta y el trompón y así, pues nos gustaba el aire que le daba a este tipo de música y bueno, más o menos nos fumamos por, por esos aires. Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de música sueles escuchar en los ratos libres, siker Pues, bueno, pues, <risa> música de antes, la deja, o sea, <risa> Parabellum, Etesucarra, <risa> Ur, Tertanya un poco la musiquilla de antes. Uh -huh. O sea que para ser joven eh, eres un poco mayor, ¿no?, en esto de la música. De escuchar Sí, música, ya, tengo 32 años ya, así que ya... <risa> Joven, entre comillas. Hace 15 años he escuchado mismo, como quien dice. Eh, antes de meternos a hablar de este primer larga duración, Saspiak Bat, eh, ¿habéis tenido algún cambio en la formación desde los inicios, desde el año 2009? Eh, cuéntanos un poquito de esos cambios que habéis tenido. Sí, bueno, eh, como te digo, empezamos yo y otro amigo... Eh, los dos guitarristas y este tuvo que dejar pues entró luego en otro grupo que en plan iba más serio que nosotros hace un año así y dejó y empezó otro guitarrista Ñigo y ahora como te he dicho antes pues en hemos matido un octavo componente que es el saxo pero lo demás los otros seis seguimos desde los inicios españoles franco ...se primer trabajo que acabáis de editar... ...y que aún no lo habéis presentado... ...luego hablaremos de ello... que nos vamos a poder encontrar en él... ...en estos 10 nuevos temas, ¿no? ¿Perdona? ¿Qué nos vamos a poder encontrar en estos nuevos temas? Pues bueno, al final... ...encontrar, pues no sé... es que te diga... ...un poco... Eh, ...música estilo punk rock... ...pero ya te digo... ...con, con toques de trompeta y trombón... Y sin, sin toques de ska, o sea, no tenemos, no tenemos una canción de ska, aunque parezca mentira, ¿no? Que, uh -huh. que igual ya con estos instrumentos ya te metes un poco por el tema de ska y así, pero no hacemos ska, ya te digo, un poco eh, punk rock, de yo creo que de siempre, no sé. Uh -huh. eh, ¿habéis, te eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco? ¿Lo habéis hecho todos vosotros? Pues una canción, Zuri... Eh, Fuimos, estuvimos grabando en un estudio de Mutricu y casualidad el, el técnico canta en un grupo que se llama Naise, uh -huh. entonces nos hizo en una colaboración unos coros en un, en una canción y luego para las letras también hemos tenido la ayuda de unos virtuales de aquí de la Gazpi, nos han hecho varias letras, Y un, un, esto, un profesor de la música escola, de aquí de la Gafri también, pues un poco los arreglos del trombón, la trompeta y un poco la armonización, un poco por ese tema también nos han hecho un cable. Mm. O sea que para ser el primer trabajo, digamos que bastantes colaboraciones, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y mm. bienvenidos además. <risa> todo a <todo se> agradecer <risa> Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de grabación del disco, porque habéis estado en estudio, o sea que no ha sido casero, como digamos. ...no, no, no, eh... ...bueno, ya teníamos pensado desde el año pasado... ...ya intentar hacer algo, sacar... ...porque nosotros empezamos con conversiones... ...como mucha gente no empieza con conversiones... ...y poco a poco uh -huh. va sacando temas... ...entonces ya el año pasado decidimos que teníamos que agarrar algo... ...teníamos ganas ya de sacar algo... ...y estuvimos pues, uno mirando un poco estudios y presupuestos... ...y un poco a ver lo que nos podíamos gastar y tal... ...y ya te digo, decidimos ir a, a Mutricu... ...a los estudios AME... ...con uh -huh. Aixula Radismendi y Técnico... Y hemos estado, eh, en un mes, hemos grabado, hemos hecho las mezclas y, y hemos marcado el disco en, en Doctor Music, en Donosti, en el estudio de Donosti. Uh -huh. Y más o menos ahí. Eh, hablando un poquito de lo que es el disco, eh, ¿ha sido prácticamente autoproducido todo por vosotros? Eh, sí, sí, sí, eh, todos nuestros, todos los temas nuestros. Eh, y ahora también de aquí en adelante lo que van a ser eh, vender y uh -huh. promocionar el disco y también todo va a ser ver nuestra nuestra, No tenemos ningún management Ni ninguna discográfica ni, ni nada eh, ¿Habéis mirado para sacar con alguna discográfica? ¿O con ayuda de algún sello? ¿O decís para qué? Si mejor lo hacemos todos nosotros solos Pues sí que mandamos alguna Unos temas mandamos a, a Vagaviga, creo uh -huh. Pero no, mandamos a Vagaviga unos temas y así Pero bueno eh, Teníamos ya el tema bastante adelantado Sabíamos dónde íbamos a sacar las copias O sea, sabíamos cómo íbamos a hacer el tema Sí. O sea, la, eh, todo, todo lo que iba a ser eh, la edición y eso, entonces igual, no sé si he hecho eso atrás o, uh -huh. o no sé, pero bueno, seguiremos a nuestro lado. <risa> ¿Qué queréis expresar con estos 10 nuevos temas? ¿De que hablan de qué van las letras de las canciones? Pues eh, un poco de, del día a día, ¿no? De lo que pasa por aquí, de lo que nos sucede y un poco, pues por ejemplo, tenemos... Eh, un tema sobre Garoña, que uh -huh. está ahora a rojo vivo, ¿no? <ríe> está de moda. <ríe> sobre el, sí. <ríe> sobre el euskera también hablamos un poco, sobre después, lo de Santiago, por ejemplo, habla pues de de Euskalerria, ¿no? De, uh -huh. de lo que somos un poco y un poco pues sobre Sahagura, el tema de de Sahagura y sí, también tenemos un tema y un poco pues lo que De, de, la kitarte, ¿no? de, de lo que uh -huh. se lleva ahora o de, de lo que vivimos ahora uh -huh. eh, Pasamos, si ¿sí te parece hablar un poquito del directo ¿Qué repertorio vais a tener para presentar el disco? ¿Vais a incluir eh, eh, lo que es el disco completo? Como decías anteriormente, ¿vais a incluir alguna versión que tenéis de sí, pues, hace tiempo? Sí, sí, sí, eso es El tema es que claro, con, con el disco pues más o menos podemos llegar unos 40 minutillos podemos uh -huh. llenar pero claro, pues para pa pegar un poco más de tiempo pues eh, tenemos por las cuatro versiones Uh -huh. De lo que son, pues una de Cortactu, una de Chesucarra, otra de La Polla y la cuarta, mm... eh, no me acuerdo ahora mismo. No, no, no pasa, no <ríe> Pero pasa. Bueno. Mañana 5 de... Sí. Es, de octubre los que se quieran pasar la podrán, la podrán <ríe> escuchar. Es. Pero o sea, ya digo, pues unos 15 temas así tocaremos y 4 versiones. Uh -huh. Como te comentaba mañana 5 de octubre pues presentaréis el disco en... en casa, ¿no? Como quien dice, en el Gasteche de Gazpi. Eh, para la gente que se pase, que nos vamos a poder encontrar esa noche? Pues bueno, aparte de nosotros, también eh, va a tocar otro grupo de, de pueblo uh -huh. Unos que hacen versiones, unos chavales jóvenes, 17 años, 18 años eh, Public Disorder uh -huh. Y luego también, pues bueno, para pa que no sea el típico concierto de siempre no eh, Va a venir un, un monologista de Zumaraga Y bueno, tendremos un monologuillo de media hora o así No sabemos si antes de empezar todo, o no, los pues, dos grupos así uh -huh. meteremos ...pero bueno, sí, más o menos eso... Eh, para la ...y gente... luego ya, nosotros luego ya, al final... <risa> ...lo bueno para final, ¿no?, como quien dice... ...lo, lo bueno, eso. bueno, <risa> para la gente... <risa> ...para la gente que nos escucha a través de Berriozar y Ratía... ...a través de Berriozar, a través de Iruñerría... Eh, ...que quiera ir, ¿dónde se encuentra Gasteche y Legazpi? ...pues, Gasteche, bueno, está en el Legazpi mismo... ...casi en el centro, como quien dice... y Viniendo pues a la entrada, enseguida hay una cuesta que se tira para arriba y viniendo de pues se cruza todo el y, bueno Es fácil de encontrar y uh -huh. el que quiera venir preguntando, bueno enseguida le guía, cualquiera del pueblo enseguida le guía. Uh -huh. eh, ¿A partir del concierto de mañana tenéis ya fechas a corto plazo para seguir presentando este larga duración? Eh, todavía no, pero bueno, nos han no tenemos fechas concretas, pero bueno, uh -huh. nos han llamado de Doñate, de Usurvil, de Juegos de Alrededor para ir ya un poco cerrando fechas, pero no... ...no tenemos nada previsto todavía". De los diez temas que se incluyen personalmente, para Iker, ¿cuál ha sido el tema que más ha gusto lo has compuesto, o en el local, o en el estudio de grabación? Pues, por letra, por la letra, y un poco, igual no, es un poco diferente a todos los temas, pero el de Sajad, por ejemplo, me ha gustado mucho uh -huh. cómo ha quedado y, y cómo lo has hecho. Y luego, pues, el quedando dan al, al CD también, valle creo que es un tema completo, y a la gente le ha gustado también una las que es más está escuchada porque tenemos el disco en el YouTube y en Spotify uh -huh. y así ya hemos subido y yo creo que eso, el Zazpiakwate es lo que más ha gustado a la gente y yo me quedaría igual con Sahara. Uh -huh. ¿Qué ha sido para de pinchos lo mejor y lo peor de la trayectoria musical hasta la fecha, desde que comenzasteis allá por el año 2009? Pues lo mejor, pues la gente que nos ha encontrado un poco, ¿no? Por a mí la experiencia de tocar con otros grupos, de hacer puertos, de, de andar por aquí por allá y las cuerdas con la gente y un poco el El buen rollo también que tenemos entre nosotros, ¿no? Hay mucha diferencia de edad. Ya te digo yo tengo 32 años, pero el próximo el más viejo tiene 22. <ríe> o sea que tenemos un poco la diferencia de edad que hay, pero nos llevamos todos muy bien y eso, lo positivo eso. Y lo negativo, pues no sé. Eh, eh, algún mosquillo que ahora tenido en el local, ¿no? Siempre hay, entre tantos al final, siempre que si uno llega tarde, que si hay ensayo y no voy, yo que sé por qué, excusas. Y bueno, siempre pasa eso también, ¿no? Pero... Fuera de, cuando nos hemos, hemos ido por ahí o así, no, todo nos ha ido bien, yo creo que no, no recuerdo ninguna mala experiencia. Pues ya sabemos, el primer eh, la primera persona que se va a jubilar, ¿no?, de la banda, serás tú, ¿no? Eh, espero que no, <risa> <risa> <risa> espero que sigamos de unos cuantos años <risa> y ver otro, otro CD por lo menos, ver también, a ver si, si va saliendo. Eh, ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Eh, ¿De qué forma se puede conseguir el merchandising? Si es que habéis sacado algo a la venta. Bueno, todavía eh, camisetas así no tenemos, sacamos uh -huh. unas para nosotros, pero no nah. eh, El disco lo pondremos a la venta el mismo día del concierto, uh -huh. en el, o sea, mañana mismo, en el, en el Gaster. Y luego a partir de ese día, en el Gaster estará en varios puntos, en varios bares, y me imagino que distribuiremos un poco, que nos moveremos un poco a... No sé si hablaremos de Gipuzkoa, pero bueno, eh, un poco a diferentes pueblos. Y, o ahí donde nos llaman, pues uh -huh. cuando vayamos a tocar, pues también llevaremos los cedas a los conciertos. Uh -huh. Pues hablando de tocar, eh, ¿alguna página para contactar con The Pinchos? Pues sí, te, estamos en Twenty, estamos en Facebook, estamos en MySpace. Luego, eso, tenemos un, un correo un correo y un número de teléfono si quieres que, que uh -huh. paso también. Ah, sí, sí, lo puedes decir, sí. O sea, el correo sería de pinchos taldea, todo junto, uh -huh. con la de dedo, eh, gmail.com. Y lo que es el teléfono, es un segundo, ¿eh? Sí, sí. Si te digo. Aquí está. Eh, 688810325, eso sería ya vale, el entrasen. teléfono. Uh -huh. eh, una vez sacado el disco, ¿qué proyectos de futuro tiene de pinchos? ¿Sois una formación que os lo tomáis eh, todo tranquilito o sois de esos que... Puro nervio, como se suele decir. Bueno, de momento, ya te digo, de momento eh, llevamos meses con el tema este de los discos, sacando canciones y así, y lo que queremos hacer es un poco presentar lo que hemos hecho, ¿no? Uh -huh. Dentro de unos meses me imagino que ya empezaremos otra vez igual a, pues a crear nuevos temas o lo que sea, pero a corto plazo ahora mismo lo que queremos es conseguir conciertos, que la gente conozca nuestra música y... ...y que gusta a la gente... Uh -huh. hablar soltar conciertos y eso... Eh, eh, ...cuéntanos Iker los demás componentes... ...de la banda quienes sois... ...qué instrumentos toca cada uno de ellos... ...sí bueno pues... Eh, ...a la batería tenemos a... ...Iñaki Ormazabal... ...que bueno antes venía de otro grupo... ...el Ortu pero tocaba la guitarra... ...y con nosotros toca la batería... Uh -huh. ...tenemos al bajo a... Re ...Gaviria que también venía de otro grupo... ...de la Gafi también... Eh, eh, ...canta Yosawa Guruchaga que antes también bueno, tocaba tocaba la guitarra en un pueblo, con nosotros. Al trombón está Ser Meravilla, que bueno, este aparte de, de pinchos toca en la banda, toca en varios, bueno, en varios grupos eh no música pues eh, banda eh, eh, big bands y así, toca toca la trompeta. Está Miquele Urruchaga, que es hermana de Eusebioa, que es el, la trompeta, que también toca la banda y así. Luego está el guitarrista Nido Caballero viene de tocar el bajo de otro grupo <ríe> y luego estoy yo guitarra, y, y, pues eso, mi primera experiencia como como grupo, o sea, como que grupo. soy el mayor, pero <ríe> pero nunca había tocado otra con una electrocharanga. Bueno, varios varios de nosotros tocamos en otra electrocharanga de Legazpi, Pacharanga, uh -huh. pero si no no yo la, el, la primera vez que toqué en un grupo. La primera con dos años. <ríe> Sí, es. <risa> siempre desde pequeño he querido tocar ahí, ¿eh? al final con, con 29 empecé y mira, así seguimos. y que era ¿algo que me haya dejado ya para terminar con la entrevista? ¿Qué quieres decir? Pues, sin más, pues eh, esperar que, que la gente nos llame y volvamos a dejar el contacto, que eso, que queremos dar uh -huh. conciertos, que la gente nos conozca y... Eso, que nos escuchen, que estamos en Spotify también, Spotify, eh, YouTube, mm. y que lo escuche la gente les mola, pues que nos peguen un toque. Pues Iker, es que Ricasco... Bye, ¿sí? eh, suerte mañana 5 de octubre bueno, suerte entre comillas porque estáis en casa, o sea que suerte poca pero de ahí, de, no ahí a... <ríe> de ahí a partir, pues eso de ahí desde mañana partir ya para adelante mucha suerte con el disco, que todo salga bien uh -huh. y que esta no sea la última entrevista que hacemos, sino que dentro de poquito de pinchos vuelva otra vez con un nuevo trabajo discográfico, que eso sería algo importante, ojalá, ojalá. Algo importante. <ríe> eso es, buena señal sería así es. Pues sí que, es que con muchísimas gracias bye, tú te ¿Ven? venga, venga. Ay, ay, ay. Qué norte, Dios. hela ikusten dezaitu zande kuneta Así suena otro de los temas incluidos dentro de lo que es este primer larga duración para esta formación... ...para esta formación de Legasti de pinchos taldea Esto que escuchas es Suri. Uno de los temas que personalmente más me gustan de este primer larga duración. Todos son buenos, pero si sí hay que destacar uno... ...yo destacaría este que estamos escuchando, Suri, corte número 9 de este primer larga duración Saspiakbad de esta banda de Legaspi de Pincho Salde a que mañana mañana viernes día 5 de octubre estará presentando el disco en casa estará presentando el disco en el Gasteche de Legaspi Y hemos hablado con uno de los componentes de la banda, más concretamente hemos hablado con Iker y vamos a ir terminando el repaso que hemos dado, repaso importante, el que hemos dado a este álbum y hemos dado a esta formación a, de pinchos al que lo dicho, mañana estarán actuando, estarán presentando este su álbum en el Gasteche de Legazpi, que por cierto, ahí podrás encontrar el disco o si no, ya sabes que te lo puedes descargar en varias plataformas en internet. Lo he dicho, que acabamos este repaso con la entrevista incluida que hemos dado al disco de The Pincho Zaldea y nos vamos con el último tema del disco, Idea Egines. <música> Heu neskutitza Euskal Música en el 100.8 de la FM Berriozar y Ratia en internet en eguskiplaja.net y síguenos a cualquier hora los 7 días de la semana en musikaenchun.blogspot.com. Donde los haya Este clásico de Delirium Tremens En boca a boca Ahora versioneado por esta formación Versioneado por Inidito y toda la gente Por Chapel Punk Dentro de este nuevo trabajo Discográfico titulado Creme de la Creme Donde está prácticamente lo mejor De las bandas BAP, Servicio, Chayak O Cortatus Y por supuesto Delirium Tremens Todos los demás versioneados vuelven con ganas de rugir en los escenarios presentando su nuevo disco Creme de la Creme en edición limitada con 14 temas explosivos Con 14 temas versioneado a grupos míticos como Cicatriz, Escorbuto, Servicio, Cortatu o MCD, entre otros grupos. Ahí estaba este clásico, como te comentaba anteriormente, clásico de los Delirium Tremens, este Boga Boga, ahora versioneado por Chapel Punk, que regresa al legendario... Eh, ...mítico, legendario del grupo de Chaya... ...que junto a mm, Trophy al Bajo y Toki... ...a los palos de, ba de la batería... ...juntos... Eh, ...ahora con Nani a la guitarra... ...regresan después de 12 años con nuevo trabajo discográfico, después de 12 años desde que nacieron, ¿eh? porque en el 2002 llegaría el bla bla bla stop, en el 2004 llegaría nuevo trabajo discográfico, en el 2009 también, y luego este parón de 3 años para regresar con clásicos, lo dicho, de Servicio, de Ascatu, de Andanada 7, de Cicatriz o el clásico por antonomasia de los Barren Calle, el... Clásico por Antonio Ma por Antonio Antonio Masia, Uf, lo dire. ¿Cómo estamos, despesos de esta noche de jueves? <ríe> El clásico Barre de los MCD. de la formación de Bilbo MCD, este clásico Barrencale, ahora versionado por esta banda, por eh, Chapel Punk ya están los clásicos de Escorbuto, adiós reina mía Cortatus, su atrapa tu arte lo que escuchamos, el tema de MCD Barrencale Cicatriz con Chota Surrapak con el divino tesoro BAP con Plasticoscoj Yanariag, Andanada 7 con ese pijos de puta Orquesta Mondragón con Caperucita Feroz, Servicio con Señor Juez Ascatu con sucias patadas Chapel Punk con su Sit on Good Etchaya con Paranoia y lo que también hemos escuchado el tema que cierra el álbum el clásico de los Delirium Tremes Boca Boca estos 14 temas ahora versioneados por Chapel Punk dentro de su nuevo trabajo discográfico Cren de la Cren y seguimos con clásicos y es que nos vamos con un directo de los EH su Sukarra dentro de ese Shushenean tendremos que escuchar sin duda alguna el clásico El auto Lauteyatu ¡Hola! Uh bakkan kantu favor orang La jatuh Emem gaude Ta postu Dazi urtzu gaita ere bai Ta zer ondo zelan di juan Zure bufanda txurian Laurute jartu gainian Ilargia erdian Eta zu horutz begian Zure kei askuetan Utzada bat egin buruz Nerea nahi torriko da Taberriz izango gara Zori ontsu Enoz egerriko jaitzena Laute jatu gainean Iargia iar ez dian Eta zo Korut Zure geniaz guetan utzada bat egipuz Nele alda da eta berriz izango gara Zorri Bueno, bueno, que vamos a ponerte a punto final al programa de hoy con ellos, con los ch e. sucarra y este lado de Yatou dentro de ese álbum Susenean que hemos tenido en el programa de hoy, bueno de música, te cuento, hemos escuchado a los Laurova, hemos escuchado a la banda de iruña mea culpa, a los Blue Stock a Briganti, a grupo de Iparralde que acaba de publicar su tercer larga duración titulado más concretamente Destino Buenos Aires y por supuesto lo mejor el crem de la crem de los chapel Chappelpunkers Hoy hemos hablado del kilómetro de este año 2012, la fiesta de las Ikatolas de Quipujua. Este año la Ikatola y Tala Ramendire Anduin será la organizadora domingo 7 de octubre durante todo el día en Anduin y bajo el lema del Oneguin. Hemos eh, te hemos dado a conocer un poquito la historia de la Ikatola y os hemos dado a conocer lo, las actividades que vamos a tener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 Y hemos hablado a través del hilo telefónico con Iker, con la formación de Pinchos de Le Caspi, que mañana, día 5 de octubre, de octubre presentarán el disco En Casa, en el cateche de Le Caspi. El álbum Saspiak Bat, 10 temas interesantes y marchosos todos ellos. Hasta aquí el programa de hoy, es que ricasco por habernos escuchado, ya sabes, cada jueves entre las 9 y 11 de la noche en directo y a partir de este fin de semana estamos en, dif en diferido, estamos en redifusión de 7 y media a 9 y media de la noche. Nos escuchamos el próximo jueves, si nos escuchas en directo te quedas con el berrion. Y a partir de las 11 de la noche Ahora mismo, en escasos segundos Te quedas con el Berrión Si nos escuchas en fin de semana Sigue la programación del 100.8 Sigue la pro programación con más historias Con más contenido, con más música Con más información Bueno, y es que berriozar y Ratia está contigo Las 24 horas del día Para que tú lo disfrutes Y para que tú lo sabores Nos vamos, es que ricasco Hasta el jueves que viene Aguretando pasa y buscan música Tu cita con la música local Ja ke diré de ninguna, y hasta era toa, carajo, está todo aquí, visidad, supera pegado, o te queda nada, y vená, por su